Servicios y gestión, Sociedad Anónima. Ingeniería a su servicio. Una empresa dedicada a dar soluciones técnicas y operativas para la obra y construcción. Dirección: Avenida General José de San Martín, 851, Florencio Varela.